una ley de radiodifusión de la democracia. Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión. Públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.